Un samba de break, un samba moderno y un samba cuadrado bueno y ahí está ya lo tenemos a Plinio Arruda Sampaio Junior que está desde Brasil atendiendo a la 36 buen día Plinio buen día Ángeles siempre un gusto hablar con Radio Centenario bueno igual para nosotros Plinio que siempre nos pones al día no solo en información sino eh, de los verdaderos temas digamos sino también de un enfoque ¿no? que compartimos y que nos ayuda mucho a comprender lo que sucede en Brasil y en el continente también sin ninguna duda eh, arrancamos, te parece con el primero de los temas eh, que tiene que ver con un diputado con el diputado Braga contanos de qué se trata esto sí, ya, ya habíamos discutido esto la semana pasada sí. el diputado Claubert Braga es un diputado del PSOL Y es el diputado más combativo de la izquierda en el parlamento brasileño tuvo fue eh, víctima de una provocación de la ultraderecha que mandaron un, un individuo varias veces a insultarlo y al final insultó a su mamá que estaba muriendo de alzheimer y clave entonces lo le tiró un, un puntapié y por este puntapié eh, lo metieron en la Comisión de Ética y votaron por su por la revogación de su mandato. La ironía es que el relator del, de la Comisión de Ética había hace un tiempo dado un puñetazo en la cara de un periodista y dijo que bueno, no le pasó nada, pero interpretó que la acción de Glauber era de inaceptable. Bueno, Glauber, la, la verdadera, el, el verdadero problema es que Glauber es el eh, parlamentario más eh, activo en la denuncia de la corrupción dentro del parlamento. Entonces Glauber, en protesto, se metió en huelga de hambre. Bueno, y quedó ocho días en huelga de hambre hasta que el, el alto, ¿no? el gobierno Lula, inter intervino. para negociar con el presidente de la Cámara que Glauber no tuviera una votación sumaria de, su, de la revogación de su mandato. Con esto, Glauber, que ya estaba en una situación bien difícil, suspendió la huelga de hambre y ganó tiempo para poder, digamos, movilizar la gente y, y ver si cambia la correlación de fuerzas para ver si defiende su mandato. ¿Qué es lo que hay por detrás? ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esta noticia para los hermanos uruguayos? Porque parece una pelea parlamentaria menor. Lo que está en cuestión aquí es la amplitud de la democracia en el parlamento brasileño. Si la democracia del parlamento va a permitir una voz que se contrapone y que pone el dedo en la herida, o si en realidad va a encuadrar todos los diputados en una especie de un status quo donde eh, se hacen negociaciones, se, se, se reparte la, la verba, la, el, los recursos presupuesto, del sí. Parlamento, pero no se permite la libre expresión en el Parlamento brasileño. Entonces, es una noticia digamos, que permite... Eh, que la izquierda gane tiempo para hacer una campaña pública y presionar el Congreso a no hacer esta, digamos persecución pública ¿Se presentó un recurso ante la Comisión de Constitución sí, y se Justicia? Se queda, no, porque no, de, de la manera que estaba la votación de su revogación sería esta semana lo uh -huh. que se negoció con el presidente de la Cámara de Diputados Hugo Mota Es que Braga Glauber que él no hiciera la votación directamente, no metiera la, la votación de su revogación en el plenario, en el, en el gran plenario de la Cámara de Diputados, y que permitiera que Glauber recurriera a una comisión, que es la Comisión de Constitución y Justicia, para uh, argumentar la, uh, la, las fallas formales que son inúmeras. y la persecución política en misión de ética qué es lo que va a pasar y con esto Glauber gana más o menos unos dos meses para digamos respirar y, y movilizar la opinión pública a favor de, de su mandato que en realidad es a favor de lo mínimo de democracia en el parlamento brasileño claro eh, si hay que decir quién lo persigue que qué sector lo persigue? Porque alguien dice, bueno, es la derecha. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo se ubica a quién es que persigue a este legislador? Sí. Buena, bu, buena pregunta, Ángeles. En realidad, Glauber denuncia lo que nosotros llamamos de presupuesto secreto, que mm. son verbas públicas que los diputados pueden indicar a sus voces eh, regionales sin tener que definir nada, sin tener que, que dar transparencia a esto. Esto es un, una fuente de, de corrupción pesadísima y de conflicto entre el, el Supremo Tribunal Federal y el Congreso Legislativo. ¿Quién está metido en esto? Casi todos, no pero principalmente el Centrão. Pero están todos. Entonces Glauber, cuando hace la denuncia de esto, ...genera una especie de una unanimidad contra, en contra de él... ...porque casi todos los políticos fisiológicos están metidos en esto... ...pero el jefe, el que encabeza esto... ...es el ex presidente de la Cámara de Diputados, Artur Lira... Claro. ...entonces, esta persecución contra Glauber... ...tiene el dedo directo y el poder muy fuerte... del expresidente de la Cámara que es el que nombró el actual presidente el que indicó el actual presidente entonces por detrás de esta disputa está en realidad el problema del presupuesto secreto del Parlamento Brasileño que es una excrescencia total no hay yo creo en lugar ninguno del mundo que el diputado pueda, pueda eh, hacer transferencias de verbas públicas sin que nadie sepa para quién, para qué y de quién. Esto es lo que está pasando en el Parlamento brasileño. Claro. Y es por esto que quieren callar a Glauber Braga. Y para estos próximos días, ¿qué se puede esperar que pase? ¿Qué, qué pasos se van a dar? Él va a ganar dos meses más o menos de, de, de plazo por los, las cláusulas regimentales ah. del Parlamento brasileño. Dos meses. Es el tiempo que él tiene para movilizar la opinión pública sí. que, eh, y, y hacer mucha presión para que den un, un juzgamiento correcto lo correcto es que esto en realidad se ha visto como una provocación barata de la ultraderecha contra Glauber Braga si, si Glauber tuvo alguna falla la falla fue de descontrolarse mm. y, y, y dar una patada en el provocador ...pero es comprensible... ...porque su mamá murió un, un mes después... ...estaba muy enferma... ...entonces cuando la insultan él... ...se desequilibró y golpeó... ...pero... ...en realidad cuando uno ve los videos... ...es una provocación muy fuerte de un... ...digamos marginal... ...que fue contado para hacer este negocio sucio... ...entonces... Eh, ...lo que él tiene que hacer ahora es... ...cambiar la correlación de fuerzas... Claro. ...en el Congreso... El juego es muy difícil porque, como dije, tiene una especie de una unanimidad porque todos están, la mayoría, no, la gran mayoría de los diputados están muy contentos con el presupuesto secreto. Entonces, la única manera que tiene Glauber de lograr revertir la, la condena en la Comisión de Ética es eh, movilizar la opinión pública y... y esto hay que ver si logramos hacer esto en los próximos dos meses que uno piensa que a, a nivel internacional por lo menos a nivel de América Latina va a tener sus repercusiones vi eh, que de México eh, estaban reclamando solidaridad con este legislador me imagino que en otros países puede pasar lo mismo yo espero que sí Ángeles, porque como yo dije esta es una noticia que no es el problema del mandato de Glauber ...es el problema de la, la amplitud de la democracia en Brasil... Sí. ...y como los procesos políticos en el continente son muy eh, conectados... ...lo que pasa aquí puede ser un mal ejemplo para que pase en otros lugares... ...entonces todas las veces que se ataca la democracia... ...es un ataque que conviene a los fuertes, no al gran capital, a la gran burguesía... ...y que no conviene al pueblo, a los trabajadores... Entonces yo creo que sí es un es un movimiento digamos complicado como por ejemplo eh, la Yato, que discutimos sí. mucho aquí en la radio sí. ¿no? que después se fue a Perú se, se fue a Ecuador ¿no? sí. transita por otros espacios entonces la derecha está internacionalizada y es importante que la defensa de los que luchan por el pueblo también sea sí. la más internacionalizada posible Porque ah, claro. sin duda alguna, si hay visibilidad pública e internacional, esto es un constrangimiento para que los diputados transformen el Parlamento en, digamos, una casa de licencia. Bien. El segundo tema que nos planteas tiene que ver también con el Parlamento, tiene que ver con eh, el Centrao, está nombrado también, y es... Eh, una acusación de corrupción que hace caer a un ministro eh, y ahora no hay con quién sustituirlo por lo que vos nos decís este es el problema No, lo, lo, usted, los oyentes van a ver que toda la conversa ahora en Brasil está muy centrada en el parlamento sí. porque la verdad es que hay una letargia muy fuerte de los movimientos sociales entonces la política sale de la calle y quedó muy institucionalizada Y este lo que está pasando ahora con el Ministerio de Comunicaciones es emblemático de cómo está el gobierno Lula. Porque el ministro de las Comunicaciones, José Filio, que tenía desde el primer día de su nombramiento una acusación de corrupción exactamente por porque lo cachaba, desviando recursos de la enmienda parlamentar del presupuesto secreto. Porque esto, como es secreto, Tú lo puedes mandar a cualquier parte no hay fiscalización entonces yo soy diputado hago una menta para un primo mío para un socio mío mando la plata y nadie y no pasa nada bueno la justicia comenzó a investigar esto y Juscelino filio es uno de los primeros que lo, lo agarraron eh, desviando estos recursos Entonces, él siempre dijo que es inocente, quedó ahí en el Parlamento, decía que esto era una calumnia, pero resulta que fue ahora acusado por la Fiscalía de la República. Entonces, él pidió demisión para no ser demisionado, y Lula dijo, bueno, voy a meter a alguien de su partido en su lugar. Y negoció con un diputado que se llama Pedro Lucas Fernández, que es el líder de su partido, John Brasil, que es el partido, digamos, eh, nuclear del central. Pero resulta que este señor Pedro Luca, después de cocinar eh, la respuesta durante unas dos semanas, le dijo a Lula que no, que mejor no, no quiere el ministerio, lo que es un caso único y es una, digamos, afronta a la autoridad de Lula, no porque se invierte, el, el diputado dice no, yo prefiero quedar como líder en la Cámara. él alega que va a servir mejor a Lula restando como líder de los del partido en la Cámara de Diputados, pero lo que su negativa revela es la fragilidad del acuerdo del gobierno Lula con el partido Unión Brasil. Para que tengas una idea, Ángeles, Eh, recién fue votado un pedido de votación acelerada de la amnistía a los golpistas del 8 de enero, cuando Lula entra hubo aquel, aquel vandalismo y entonces los diputados quieren amnistiar a todos los presos bueno, 41 de los 49 diputados de la Unión Brasil votaron a favor de la amnistía, o sea, votaron contra el gobierno Votaron a favor de la gente que quería votar el gobierno justo a la entrada del gobierno. Entonces, esto demuestra la, la gran fragilidad parlamentaria de Lula. Entonces, Lula está en una situación difícil porque no tiene calles, y no tiene diputados y, y ahora tiene dificultad incluso para Completar su ministerio porque llama a gente de la derecha y la gente dice: No, prefiero no entrar. ¿Por qué prefieren no entrar? Porque no saben si en un año y medio van a estar en, eh, apoyando a Lula o apoyando a la ultraderecha en las elecciones presidenciales. Entonces, esto es la situación, digamos, institucional muy difícil sí. de Lula. Muy, muy complicada uno de afuera ve como que un gobierno ausente no se lo ve mucho a Lula, no se lo escucha que en realidad si uno piensa desde afuera de, de Brasil lo escuchamos nombrar en relación a cuestiones internacionales no más, no sobre cosas de Brasil eh, pero como un gobierno ausente no y con toda esta problemática a nivel de parlamento parece complicada Sin duda alguna, es un gobierno sin ninguna personalidad, impotente, sin fuerza, ¿no? No puede hacer política monetaria porque el Banco Central es independiente, no tiene recursos para hacer política social porque hay la ley de techo de gastos con no, nuevo nombre, pero que es una ley que, que tiene la filosofía de Estado mínimo, entonces hay que disminuir el gasto público. Un gobierno que... Eh, que no tuvo la personalidad de contraer, de de oponerse a la presión de Estados Unidos para apoyar la entrada de Venezuela en los BRICS. Entonces es un gobierno que está el tiempo entero escondiéndose y, y disculpándose con la ultraderecha, muy tímido. Eh, seguro que tendrá muchas dificultades en la reelección de aquí a un año y medio. por último tenemos otra vez esto de campesino asesinado ¿no? un líder campesino asesinado con un tiro en la cabeza en la Amazonia eh, y otra vez podemos decir, ¿no? ya van cuantos aquí es el, el, aquí el que fue muerto en, la, en el municipio de Anapu que es un municipio muy conocido por conflictos agrarios es donde murió una monja americana que hacía un trabajo junto a los entierros muy, muy bonito Dorothy. Hace años, eh, ¿no? Hace de 20, eso. 20 años. 20 años. Sí. Hace 20 años. Entonces, este, este señor, Ro, Ronilson Santos, ¿no? Uh -huh. eh, tenía 63 años y fue muerto con un tiro en la cabeza. ¿Por qué fue muerto? Porque denunció las acciones de Madeira en el asentamiento eh, virola jatobá que tiene 120 familias, ¿no? Y esto es un incidente que marca lo que está pasando en la frontera agrícola brasileña, que es inmensa, ¿no? Eh, yo digo en la Amazonía, en el Acre, en la Rondonia, Maranhão, ¿no? En toda esta frontera hay muchos conflictos. Resulta que exactamente en esta semana la Comisión Pastoral de la Tierra divulgó su relatorio de conflictos en el campo en el 2024 esta comisión pastoral de la tierra es asociada a la conferencia nacional de los obispos brasileños ¿Qué es lo que hay de más progresista en la, en, la, en la iglesia católica brasileña y resulta que en 2024 Brasil tuvo un récord de registros de conflictos agrarios Fueron 600 registros, sí. es el mayor número desde el 2016, ¿no? eh, y el año pasado vieron en, en el campo 13 asesinatos. Entonces esto muestra un poco lo que discutíamos antes, ¿no? la debilidad del Estado, la debil... porque yo estoy seguro que el gobierno Lula no, no es cúmplice de esta violencia, pero es totalmente impotente para frenarla. Entonces, no es que él está mejorando la situación, la situación está empeorando. Claro que se podría argumentar que si no fuera Lula, empeoraría a un ritmo todavía mayor, lo que es cierto, pero no es suficiente, no porque la realidad es que es un Estado, que es un Estado contra el pueblo, en todas las frentes. ¿eh? claro Y este es un gobierno de este Estado, y que no cambia el Estado, entonces él puede cambiar la dosis del, del, de, del veneno, pero el veneno, que es un Estado antipopular, antisocial, antidemocrático, esto Lula no tiene cómo parar. Eh, cuando vos hablas de la frontera agrícola, estás hablando de la frontera entre los madereros y, y los agricultores, digamos. esa es la tensión. No, cuando digo frontera agrícola es donde se está pasando la ocupación. ¿Para dónde camina el agronegocio? Claro. Para la floresta. El Brasil tiene una agricultura itinerante, no que ya va depredando y conquistando nuevos territorios. Entonces mm. hay gran parte de la Amazonía todavía está, digamos, eh, en, en celda Entonces el agronegocio tiene que caminar para allá y, y, y va caminando y sacando todo lo que está enfrente y, y si hay un asentamiento enfrente lo, claro ¿no? sí, claro se, se en esta... entonces yo estoy hablando de los estados de la amazonía, Acre, Rondônia, Maranhão, Tocantins y partes de Piauí, incluso en Bahía también hay es donde se concentra la violencia agraria que está por todos los lados pero ahí es mucho más concentrada y mucho más intensa la forma en que proceden es muy parecida a la de los mineros por ejemplo a los que van a sacar minerales a, eh, proceden de la misma manera con gente armada que no tiene ningún límite ¿no? es lo que nosotros llamamos aquí en Brasil de jagunzos son pistoleros ¿no? Claro. Y que no y que son pagos para matar y es exactamente el mismo proceso porque vienen hacen primero hacen el derrumbe no y venden la madera y después con, con ya con, las, con la, el terreno limpio de, de floresta hacen o minería o lo que ellos llaman de agronegocio y es una explotación primitiva no de De la agricultura hay investigación sabemos en qué termina todo eso pero el, el estado de alguna forma ha respondido entonces volvemos a la impotencia de, del gobierno Lula, no, que no tendría como no ser impotente porque el estado es contra el pueblo, entonces posible que el gobierno sea a favor en un estado que es contra bueno, ahí se hizo todo lo que yo llamo de quiche eh, eh, Eh, emergencias. ¿no? Sí. Entonces, viene el ministro de la, del Desarrollo Agrario, que sería el ministro de la Reforma Agraria, hace una protesta, pide protección de la Policía Federal al asentamiento, pide que la justicia investigue lo que pasó. Entonces, sí. Todo el protocolo se hace entero, ¿no? Hacen una nota de repudio, pero la realidad es que. No hay movimiento por la reforma agraria activo porque el MST fue domesticado por el gobierno. ¿no? no hay una política activa de reforma agraria. No hay un debate público sobre la urgencia de la reforma agraria, que es más urgente que nunca. Porque todo lo que se hablaba de la reforma agraria en el pasado sigue válido, o sea, como una política de integración social, de ataque a la, al mandonismo político ¿no? de equilibrio de la, del modelo agra, agrícola todo esto sigue pero hay ahora un problema adicional que es el problema ecológico yo recuerdo a los oyentes lo hablamos la, la, el año pasado que durante 40 días en el 2024 Brasil quedó con 70% de su territorio bajo humo pero bajo un humo terrible. Yo aquí, donde vivo, tuve que salir de aquí, ir a San Paulo, pa, imagínate, para poder respirar, siendo que en la semana San Paulo fue eh, elegida como la capital con peor aire del mundo, pero estaba mucho mejor que aquí. O sea, la reforma agraria no es un problema... apenas social y político y económico, es un problema ecológico central sí, sí. pero este debate Ángeles no está puesto por por esto, porque es un gobierno rendido al status quo entonces lo, lo máximo que tiene el poder es el poder un poco de patalear, no de lamentar, pero no de impedir, no de punir y no de dar alternativa a A, a una ocupación totalmente diferente de la Amazonía brasileña. Todo esto no no está en el debate y por esto la violencia corre más o menos suelta mm. en, el, en lo que nosotros llamamos de frontera agrícola que son en realidad las regiones todavía no ocupadas de la floresta amazónica. Plinio, te agradecemos mucho por esta semana por supuesto que la semana que viene estaremos atentos nuevamente a esta hora. Yo que agradezco la oportunidad de hablar tan libremente en una radio com os amigos uruguayos. Fue teurozo. Hasta la próxima. Deixa despersa pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Cato punir da minha gente. Deixa tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. E a vida vai melhorar